Diario del futuro El Diario del futuro un Programa con buena gente De 0 a 2 Por Nacional Rock 46 minutos pasaron de las 12 de la noche Hoy sábado 3 de agosto de 2013 ¿Cómo se pasa el año? Eh? 110 programas llevamos ya Es un montón La sí, verdad que es una reflexión muy profunda. Sí, lo estoy empezando a querer un o sea, poco más. Estoy... Empezando... el jet lag en la... no, viene, viene Lo estoy no empezando tier, a querer no. un poco más al Porque claro. te traje chocolate. Y ahora que, que pelaste chocolate, ¿Viste? como la gente cuando viaja, que hace esas cosas, y empecé, empecé Tengo... a... Era lo mínimo. Detrás de esta de de, de de, de que... cara de, de, de, que de cruela y he un poco un de chocolate. corazón. Podría haber traído algo más. Bueno, vos te traje. Vos sos el que más ligaste acá. De a, poco, el que más de a poco, de a poco. Ya, es una no, persona no. Con, con corazón, parece. Parezco, cada tanto. Es un buen chico. ¿Vos decís? Sí. Seguimos en Diario del Futuro, por en favor, nuestra revista sigamos. muerta. Y por no hay supuesto, nada que ver, prosiguen su marcha. Este, la revista muerta era el lugar donde Vera Foyville tenía que presentar buenos, limpios y lindos, por lo que nos estaba contando recién, digamos. Igual con el chocolate me perdieron a mí. <ríe> sí, ¿no? Ya, no es difícil llamarte de vuelta. Escuchame, Vera... Eh, Decías recién un poco eh, Esto de eh, Si bien vos desde chica Escribiste dramaturgia Obras de teatro Y te dedicaste a escribir y escribiste guiones Llegar a, la, a escribir novelas a, a llegar a escribir una novela eh, O a la literatura Fue un camino más sinuoso De alguna manera Lo que todo el mundo O, o pegó muy fuerte En su momento Los, te, los textos que escribiste en Radar para, eh, eh, luego de la muerte de tu viejo, digamos, para despedir a tu viejo y en el aniversario, al año del aniversario, eso de demostrarse, de, de mostrar una escritura muy personal, confesional y la verdad que sumamente atrapante, digamos, este... ¿Fue algo así, eso es, es como un paso previo a, a, a dedicarte a, a querer seguir escribiendo? ¿Funcionó de esa manera o estoy imaginando cosas? Eh, eso, eso tiene. Esa manera que, que yo sé que, que sorprendió por, por, porque hubo mucho rebote de eso. Este, es algo que yo siempre escribía de esa forma, digamos, como, bueno, contando, relatando. De hecho, hay un, hay un libro que se llama No somos perfectas, donde uh -huh. yo tengo un relato que también es un poco personal y crudo. Sí, pero estaba escondido pero, en ese libro, digamos. Un la, libro de... en ese libro, pero hay otras cosas que yo sé que hice que están escondidas también. Pero digo, <risa> bueno, lo, que, que, sí, lo, lo que sí fue como... Ahí eh, tengo un amigo que se llama Martín Pérez, <risa> no sé si lo conoces que me dijo dos cosas. Que comentó que alguien, que no voy a nombrar acá, decía que yo me exponía mucho eh, cuando escribía eh, y yo me quedé pensando en eso, que nada, creo que uno se tiene que exponer en lo que hace, sino que, digamos, no hacerlo. Para mí hay, hay un compromiso con lo que uno hace, pero... También me dijo Martín Pérez que tenía que ponerme a escribir. Y yo decía, pero es lo que siempre hago. En realidad, es algo que, bueno, qué sé yo, hay gente que cocina en su casa, va a cocinar y cocina bien, o le sale, le sirve. No, es un esfuerzo. Y dije, bueno, y tenía este proyecto que era un guión y estaba realmente muy complicado para poder materializarlo en una película, porque no lo podía terminar ya por el hecho de pensar que no lo iba a poder hacer acá y con la situación. El cine está muy complicado, etcétera, y es una película que hubiera sido muy cara, por, por ahora y en esta etapa, y decidí que eso se podía convertir en, en una novela, y a mí también me liberaba la idea de poder terminarlo, porque estaba muy. como esa sensación de sentarte a escribir algo que sabes que no lo vas a ver en una película. Claro. Sí, sí, sí. Porque ya era como muy frustrante, es como. Uh, eh, para que esto sea una obra que es un guión de cine, para que sea una obra tiene que hacerse la película, sí. bueno, para que esto se haga la película son 20 años de mi vida, ¿quiero estar con este, con este personaje 20 años de mi vida? No, entonces no puedo seguir <risa> entonces ahí apareció esta idea de, de agregar es, a la narradora sí. Esta cuestión bueno. de que vos te exponías esto que yo te contaba, digo, primero todos los que te conocemos, los que somos amigos sabemos que escribís así, este, pero no se mostraba, y cuando tanto ese... Esa, que inclu, incluiste en ese libro de historias de mujeres, que era como algo, estaba, era, va, se suponía que eran historias de mujeres y ahí escondida estaba toda tu historia, que es como wow, todo un viaje. Y pero también era irónica y poco real, o sea, digo era un chiste sobre mí misma. Sí, bueno, sobre pero había sexo, y rock and roll todo el tiempo casi sí, en, sí. En, esa, en esa historia. Y después cuando fue, bueno, obviamente fue algo muy personal, son las memorias. En los recuerdos de, de tu viejo. Por eso esa cuestión de, che, te estás exponiendo mucho, estás siempre hablando de vos, y vos tenés algo muy particular que es lo fascinante, que es que eh, te, no te pones solemne nunca, digamos. Y si sos vos el personaje, te vas a dejar ahí por el piso. Entonces, bueno, ahora elegiste a los buenos, limpios y lindos, y ahí los estás a los cachetazos llevándolos por sí, la novela. Sí sí. sí, sí. Fue más fácil, ¿no? No, no, digamos, yo igual siento que también tiene exposición, porque, porque bueno, porque... Por porque es una novela que es caótica no es una novela limpia, prolija tiene, todo el tiempo pasan cosas está, tiene muchas emociones todo es lo que sucede es al límite entonces siento que, que está mi mirada del mundo puesta en un poquito de cada personaje y mis observaciones del mundo como que puedo agarrar y hacer una dramaturgia o sea la mitad de la novela es una dramaturgia de cosas que yo escuché uh -huh. o vi Sí, sí, sí. Digamos, es como, bueno, esto me interesó y esto me interesó y con estas bueno, siete vos sos, cosas armó un personaje, con esto y esto y esto armó otro personaje y esto y esto. O sea, fui utilizando cosas que vi que, que me llamaban la atención, que me hacían pensar para armar una ficción. Claro. Pero la mitad no, no es mi culpa. Bueno, pero también tenés tu mirada, digamos. A ver, déjame recordar, tenés. Eh, una obra de teatro con la música de los, de los babasónicos sobre una mina muerta que... Sí, bueno, eso capaz, como no se hizo esa obra, nunca se pudo montar, me quedó la, la, la, el puntapié de... Eh de este personaje que habla de ese lugar, pero ella está muerta. Bueno, pará, pero después tenés una obra de una película en la cual la hija le cuida la merca o la droga a la mamá, este... Bueno, no, y... no le cuida. La hija, la hija hace el rol de madre sí. y la madre hace el rol de hija. Exactamente, sí, bueno, pero ahí está involucrado ahí una, un cierto touch este, contemporáneo, si quieres decirle, sí, sí, sí. digamos. Entonces siempre tenés como un gusto por... Por, por, por esas cuestiones dark, tragicómicas, macabras, de, de, de ir de un lado al otro, o sea, y de, eh, de alguna manera este, ponerte en el medio, porque muchas de esas cosas o las escuchaste, o las viviste, o la, o la tenés como ese, ese... Tendrías que ser nuestra... Tenés que esforzarte más y ser nuestra diva dark, digamos. Este, no, lo que pasa es que no es algo que uno elige, es algo que le pasa a uno. O sea, ojalá yo pudiera ser más light... Este, oh. No, no, no, más dark, más dark. No, no, no, o sea, de, la verdad es que yo veo, veo eh, lo, los personajes me llaman la atención son los, lo, y la gente y el mundo que veo lo veo, lo veo con las complicaciones, ¿no? Uh -huh. con, con, con, no sé, es así, <risa> qué sé yo, eh, me, me sucede, ¿no? ¿Tu hijo, tu hijo en serio pensaba que el teatro era una pavadita y que te tenías que liberar a lo de verdad. Ah, que era tenía razón, ¿sí? Tenía razón. Pero yo no conozco a nadie que me haya enseñado a mí que yo soy iletrado total en el teatro el respeto al teatro como vos. Pero lo que pasa es que el teatro, o sea, una cosa es el teatro y decís, agarrás Freddy este es una obra de sartre como Las Moscas, o agarrás Sófocles, el Teatro. Uh -huh. No estamos hablando de la dramaturgia, eso le parecía muy bien. Ah, ok, ok, ok. Estamos hablando de hacer teatro, de ir a hacer una obra y decir, ¿qué cómo estoy hoy? ¿Cómo estuve? ¿Qué pasó? ¿Entendés? O sea, yo no puedo hacer teatro porque todo lo que recorre, todo lo que recorre el mundo teatral. Me, me das calofrío, ¿entendés? Ajá. O sea, como una cosa de una mediocridad tan grande. Ojo, hay grandes actores No no, grandes No, no, quiero directores. profundizar, no quiero no, profundizar no, no, porque profundizo. hablamos solo de John Cusack, que que mejor no hablemos de nadie más. No, digamos. pero digo, lo digo bien, pues digo, hay grandes dramaturgos, tenemos grandes actores, uh -huh. pero que un que que hay que pertenecer que es un mundo que tiene unas complicaciones donde hay que comportarse de una manera para que las cosas sucedan bien. Uh -huh. Yo no puedo hacer eso, nunca pude, si estoy en una hora y me parece que algo no va o que voy a decirlo, no soy con este Sí, no sí, yo te, yo te, te recuerdo gente. escapando del ensayos, Escapando, sí. Me, me he ido de horas que dije, no, pero déjate joder. No. Que te dijeron, no, te, esto te conviene, quedate. Te conviene, vos. pero vamos a ir a un montón de festivales por el mundo, ya estamos invitados a todos lados. Este, y la verdad que me aburría. No, en esa, en ese mente me aburría, me, uh -huh. me, me, me. No, no, me, me pasaba algo como que no podía entender. Que eso lo tenía que hacer todos los días de mi vida durante una cantidad de tiempo me producía una angustia atroz que, ya saber, como el Día de la Marmota. Sí, a Fulfaro le pasaba algo parecido en este programa, creo yo. Sí. <risa> no, no, me acuses. Hablar, te quiero incluir, hablar. te quiero incluir. hablen ah, hablen chicos ¿A vos, a vos te gusta el teatro? No, no me gusta, me parece una, algo muy aburrido, pero soy muy se, joven. ¿no? Mira, se, me, se me puso tímido y todo. Se puso, sí, se puso Increíble, Increíble. Lindo. Increíble. Pero bueno, se es un cretino. tema, ¿no? El tema de... de, de... A mí no me, no me parece aburrido el haber teatro cuando ve un... Una obra gran, de siglo, Grandes actores y, y un texto importante o un gran director. Puede ser... Hay, hay cosas que me gustan mucho y no me aburro, pero... Porque me interesa mucho también. Uh -huh. Y bueno, y además hay muchas obras que están hechas para entretener directamente, que para mí no me interesan teatralmente, pero no. son hechas para entretener. ¿Y, ¿Y qué pasó con la obra de Los Babasónicos? ¿Habían compuesto ya la, las canciones? No, pues yo, soy una, yo soy una máquina de reciclar. <risa> Ellos habían hecho un par de temas. Eh, ¿Cómo era la obra? La obra era, era una ópera rock, era una chica que... Se llamaba Chica Fría, la obra, en una chica que estaba muerta. Entonces se había muerto y desde que se había muerto se había convertido en, como en un éxito absoluto. La canción que ya tenía, que era su hit, era... Como una gilda, digamos. Su primer disco eran gritos, Ajá. un suceso, Ajá. se juntaba a la gente a pegar gritos. Ajá. Su segundo disco eh, se llamó Suicídate. Ajá. Suicida... -te. Suicidémonos todos. Uh -huh. Y se suicidaron las cuatro fans que tenía. Y ella también. Entonces, a partir de esto, está muerta y es un éxito este tema. Y entonces, cuando vos entrabas a ver la obra, se vendían pelos de la concha, uñas... O sea, así iban vendiendo el olor que ella tenía. Este. Suena sí. interesantísimo. Bueno, era, era una instalación. Entonces vos entrabas a ver la obra. La, era una, la, claro, la, la, claro. La vos la. entrabas a ver la obra y tenías que pasar por un lugar donde se vendía como una especie de, de feria el de mercado, donde se vendía sí. absolutamente todo lo suyo. Las uh -huh. uñas, el pelo. Porque qué? ¿Qué pasó? Ella como al morir se vio que tenía fans y fans que le iban a llorar. Se despertó y está chocha muerta no se quiere morir una cosa medio zombie está chocha <risa> chocha de la vida la gente va a llorar ella se le caga de risa a cada uno que le va a llorar de algo entonces canta canciones que bueno ahí, ahí le llevo. ahora cuento lo de los en cómo llegan a claro a, la obra es que vos obra. entras en el, en, el sud, en el lugar donde se la llora y aparece esa persona y vas a, a, a la parte donde está el cuerpo que ella está en, un, en una tumba jacuzzi que chocha <risa> ok este, entonces es como todo una, era como una especie de ¿habíamos hecha hasta el boceto de sonografía con Oria Pupo. Pero es un de Peter, grupo, esto ahora, o sea, lo, ahora hay que hacerlo. Ya no, está. para, no, no, porque para mí yo agarro eso y digo, pero, además, ella tenía una guerra del, del cuerpo. Por ejemplo, ella quería fumar y la mano estaba cansada peleada con ella hace años porque la tenía harta con las cosas que quería que haga y la mano no quería hacer más nada. Entonces, todo ese cuerpo hablaba Ajá. y estaba totalmente, la teta era una teta operada, entonces, este, no era de no, ella. No era ella el cuerpo, bueno, todo era como una especie de guerra de ese cuerpo y en esta especie de lugar, esperando Y hablando de lo que ella veía del mundo Ajá. Y en eso cada tanto Cantaba alguna de sus canciones eran Hay una de, que... de babasónicos? Claro, eran, eran, yo había escrito las letras, se lo había dado a Adrián eh, Los chicos la leyeron Me dijeron, le hacemos la música Y había ido en ese entonces, chicos Pasó mucho tiempo ya eh, Al paseo la plaza para, que la, para ver si la podían producir Y me dijeron que no, que no podían ser los babasónicos Que eso no vendía, imagínate <risa> No, matar, como que no lo veían, como que era muy muy, muy, muy under para nosotros. ¿De quién hablaste? Señores de traje. Ten... Y por la gente que maneja los teatros <risa> no son mis amigos. Y eh, bueno, pero. ¿Y no les pareció? No, no, eso no va a andar, negrita, ¿no? Eso no va, no va entrar, a andar. Y yo tenía de productor artístico a Gustavo Jair, que es uno de mis, mis grandes amigos, es el productor artístico del Teatro San Martín, ha producido uh -huh. a la Belia, eh, ha trabajado y ha hecho de ocho puestas de Él la veía, ¿no? Él estaba feliz, estábamos todos felices. Pero, pero bueno, nada, la verdad es que todo era un pero, un pero, y era una obra que necesitaba dinero para montarse. Claro, yo no la podía hacer Estamos hablando de... Y yo tengo 40, esto fue a mis 25, 24, son 16 años atrás. Entonces bueno, me quedó una canción hecha por Adrián, ya compuesta la música todo y yo la metí en la banda sonora de la de la mantenida porque era perfecto, que es suicida de esta noche, ah, total, que sí. escucha eh, uno de los personajes y bueno eso fue tipo bueno, la traigo porque no la quería, me daba una pena perder eso sí. en el camino. Es este... verdad, este me encantó este recuerdo de chica fría, ¿eh? Sí, sí, sí. Habría que hacerla, yo creo que... O sea, bueno, además, le hallamos perdón, el director es Alejandro Masi, que dirige hoy en terapia, este, muchas cosas en televisión y en teatro. Creo que es el momento de reflotar Ese el proyecto. El yo no, yo no, no yo, quiero no. decir nada. nada. La verdad, nosotros, si no, querés que firmemos algo... No, la verdad que, que bueno, puede ser, qué sé yo, que, que alguien la haga. Yo ya la actuaba, yo ya estoy vieja. Diario Vamos. del futuro Producciones <ríe> presenta. Diario, <ríe> Diario del futuro <ríe> Producciones, piensen en una actriz de 10, 20 años, porque yo ya no la voy a poder aclarar. Estamos en... Ahí te despertaste. ¿eh? Rápido, se despertó, ¿no? ahí en Esto es, por supuesto, la revista Muerta de Diario del Futuro. Estamos charlando con Vera Fogwill, que siempre, en mi experiencia, cada vez que hablas con Vera, primero, siempre hay mucho que charlar. Ella tiene mucho para decir y te vas a divertir mucho. Y además, este, ahora viene con un libro que te lo tira por la cabeza y tenés agárrate. Buenos, limpios y lindos es el libro de Vera Fogwill. Y vamos a seguir hablando con ella, ¿no?